Aquí comença onda libre. I'm like Catch me at the border, I' got visas in my name If you come around here, I'll make a more day I get one done in a second if you want Sometimes I think sitting on trains Every stop I get, to, I'm clocking night game Everyone's a winner, we're making our fame Burnified hustler, I'm making my name Sometimes I think sitting on trains Every stop I get, to, I'm clocking night game Molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença Onda Libre, una setmana més, un diumenge més en directe, a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona. Tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues, Onda Libre. Onda Libre. ja estem a dia 4 de maig i estem en la ressaca del dia del treballador, de l'1 de maig on uh, aquí heu servit de vostès va estar per la tarda i va ser un veritable èxit i en això ens congratulem i agraïm a tota la gent que acaba' anar-hi. Bé, bueno, estem molt contents de com va anar aquell, aquell Mayday per la tarda, aquell 1 de maig alternatiu. Anem a donar les dades del programa, com cada setmana, ja sabeu. Eh... Um... Podeu escoltar la remissió, no ja en directe, sinó la gravació del programa, els dimarts a partir de les 10 del matí. També el podeu escoltar sempre que vulgueu el vostre ordinador, si cliqueu sobre de l'enjaç que anem donant d'una doncs, forma més o menys regular. A, a, a el, a el que és la nostra, el nostre blog, que és www.espaialliberat.blogspot.com Allà, doncs, el al blog anem penjant doncs, els programes, fent comentaris una mica per sobre de com és el programa, i, bueno, també podeu trobar d'antics, des, de, des de... Em sembla, ja fa quasi bé un any que els anem penjant, o sigui, que ja són alguns doncs de fa fa bastant de temps, ja. Ah... Uh... Podeu també contactar amb nosaltres a través d'un mail al llarg de la setmana per enviar-nos enviar, enviar o fer-nos arribar doncs, això, els comentaris que vulgueu, propostes fins i tot de debats posteriors o de, o de programes que vulguem que tractem un tema en concret, que bueno, intentem estar informats de tot, però no sempre, sempre se'ns passa alguna cosa. Fins i tot podeu anar donar nos eh, doncs, jo que sé, cites eh, que, podeu, doncs, que podem anar radiant també aquí al programa. L'email és... Onda Libre 1917 arroba yahoo.es 1917 en números. de llibre a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona, ràdio lliure i autogestionada. I per tots aquells que vulgueu escoltar-nos fora de l'àrea metropolitana, també ho podeu fer a través de la pàgina web de la ràdio per a emissió online, a www.contrabanda.org I dit això, doncs, eh, ja hem donat totes les dades del programa. No, em sembla que no hem donat el número de telèfon en directe, perdó. Eh, és on podeu trucar eh, fins a les dos quarts de dues. Eh, és el 933177366. 933177366. L'anirem repetint al llarg del programa i sense jamàs sense més preàmbuls i dilacions, doncs, eh, comencem el programa. Després de la pausa musical, fem la segona part sobre la transició que ja vam encetar la setmana passada. Us convidem a quedar-nos amb nosaltres en aquest el vostre espai de contrainformació de classe.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 Després d'aquesta pausa musical que ens ha servit per acabar de recomposar-nos a l'estudi, comencem ja el que hem dit, la segona part del tema sobre la transició que ja vam encetar la setmana passada. hem deixat en el punt aquell on bé, parlàvem de... vam parlar una mica de quina era la conflictivitat en els anys 70, parlant sobretot d'aquelles lluites que hi havien sobretot de la classe obrera, a Vitoria, i del ressorgiment dels moviments nacionals al País Basc, a Euskal Herria, i a Catalunya. I Uh, quina va ser la reacció del franquisme que va ser matar, morir matant? És a dir, uh, proclamar aquell estat d'excepció que uh, el que va ser va ser treure les forces repressives al carrer. Uh, ja vam donar aquella dada que fins i tot el País Basc es va haver de habilitar una plaça de braus per poder posar tota la gent que es va detenir en aquell moment. Estem parlant de, de l'any 75, 76, 77. Són uns anys d'una conflictivitat social molt elevada. Uh, I el règim comença una doble estratègia. La primera és aquesta repressió i la segona és començar a, una, a un cert aparturisme uh, democràtic o suposadament cap a la democràcia. i en aquest, uh, aquest aparturisme que l'únic que tenia que fer era salvaguardar, salvaguardar les estructures del franquisme uh, i adaptar-les al nou cicle, perquè clar evidentment comprenien que després de la mort del dictador eh, era molt difícil mantenir l'aparell eh, repressiu de l'Estat d'una forma tan crua com s'havia fet fins a aquell moment. Tenim eh, que comprendre que són uns moments en què hi comencen a haver-hi convergències europees per crear un pols eh, imperialista alternatiu al nord-americà i, bueno, la, la necessitat d'homologació amb Europa feia que eh, comencessin a tenir aquesta necessitat de fer una enginyeria eh, de reestructuració institucional, que és, en va dir d'això, transició, i que per, aquesta, per aquest pas del, dels franquistes, del, de la dictadura a la democràcia, van necessitar evidentment la connivència a l'ajuda passiva i per activa Eh, dels suposats representants d'oposició, de la classe treballadora, que eren el PC, el Partit Comunista d'Espanya, i el Partit Socialista Obrer Espanyol. Doncs anem a parlar ara, eh, en concret, de la traïció d'aquests dos partits eh, a la classe treballadora en un moment, la transició, on ja ho hem dit, hi havia una situació de pre-revolucionària o almenys d'una ruptura revolucionària amb el que havia sigut la, la dictadura feixista que havia governat més de 40 anys Espanya. The tech to the skate Bé, com ja vam fer la setmana passada també, eh, us llegirem en castellà perquè són tota un, tot una sèrie de dades que, que hem anat traient d'articles doncs, que bueno, majoritàriament estan en castellà. I ens, eh, ja ens disculpareu aquella gent que sou catalanoparlants i que ens seguiu habitualment al programa. Anem a parlar primer d'aquests, i després, si ens dona temps, començarem a parlar del que va ser la continuació del règim a les estructures de l'Estat en la forma de la monarquia. Però bé, bueno, esperem, esperem per veure com es desenvolupa el tema que, que volem tractar, que és aquest, el paper que hi van jugar en, en la transició als partits de classe, els anomenats partits de classe, la tradició que van fer en aquest període 75-78. Bien, eh, tenemos el momento de Vitoria, eh, estamos hablando del año 75, eh, y los monopolistas eh, del, del Estado español, del Estado fascista, de acuerdo con el ejército y las altas jerarquías de la Iglesia, lo que hacen es encomendar a Suárez, que ahora ya estaba en el gobierno a partir del, de la muerte del dictador, ¿no?, del 70 y que mirar exactamente la fecha en que en el momento exacto en que suárez llega llega al gobierno eh, le piden a suárez que comience pues esta tarea de recomposición de ampliación de la base social del régimen para eh, permitirle llegar hasta la democracia o maquillar al régimen con una supuesta democracia permitiendo para ello eh, para ampliar esta base social la legalización de algunos partidos en particular el pc eh, este era el punto clave saber qué papel podía llegar a jugar el pc en, en este proceso hacia la democracia, que tanto se había distinguido ya en, en el PC en todos estos años de oposición a la dictadura. El PC logró entonces materializar la política, a, a, el PC se encontraba en ese momento en una política que venía propugnando desde el año 56 de reconciliación nacional y de borrón y cuenta nueva, es decir, de conciliación social ...con los asesinos fascistas... ...y los explotadores monopolistas... ...que llevaban gobernando España... ...desde exquilmando y gobernando... ...de una forma opresiva España... ...desde hacía más de 30 años... ...con permiso de la policía Carrillo... ...vivía en Madrid... ...en un chalet de lujo... ...en el barrio del Viso... ...desde desde ya el 7 de febrero de 1976... ...sólo cuatro meses después... ...de los fusilamientos... ...del 27 de septiembre... ¿eh? ...después de una situación tan grave... ...como había sido el asesinato a manos del Estado franquista, el Estado fascista... ...porque si no franquista parece que solamente el Estado fue ha, ha sido fascista en el periodo del dictador... ...y bueno, ya lo hemos dicho, Audiencia Nacional, no se ha depurado el ejército... ...no se han depurado las fuerzas de represión de, de seguridad de de, del Estado, etcétera, etcétera... ...pues el Estado fascista, cuya estructura sigue en pie hoy a través de la democracia... Eh, había asesinado a cinco antifascistas el 27 de septiembre de 1975. Y tan solo cuatro meses después, Carrillo ya estaba con pleno conocimiento de la policía, viviendo en, un Madrid, en Madrid, en un chalet de lujo, como ya hemos dicho. Y empiezan los contactos con el gobierno Suárez, que contaba el gobierno Suárez con la quiescencia de, del ejército, y del gran capital para comenzar, pues eso, abrir al régimen a que tenga mayor base social de la que tenía hasta ese momento que estaba totalmente impugnado en la calle el régimen se estaba quedando sin ningún tipo de apoyo continúan sus, eh, sus contactos, eh, sobre todo a través de los servicios secretos eh, y en reuniones en Rumanía, en la Rumanía de Ceausescu se reúne Carrillo con, eh, con representantes del gobierno de una forma clandestina, evidentemente con eh, representantes de las Fuerzas Armadas, eh, con servicios secretos, ya lo hemos dicho, y con Suárez, a través de varios intermediarios, eh, directamente interlocutores de Suárez, en Francia. A comienzos de 1977, mientras la policía sigue en la calle masacrando las manifestaciones que se están dando en Madrid y en otros puntos de, del Estado español, ya se produce una entrevista directa entre Suárez y Carrillo, en la que Suárez exige tres requisitos para legalizar al PC. Requisitos que serán aprobados por unanimidad en el Comité Central del PC. Cambio de los estatutos del partido, acatamiento de la monarquía y aceptación de la bandera fascista como símbolo de la unidad de España. la dirección del pc con carrillo a la cabeza eh, no puso ningún obstáculo ya lo hemos dicho votó se votó por mayoría en el comité central en lo que puede ser en lo que fue evidentemente una una herencia del más rancio stalinismo dentro del pc herencia que no sabemos hasta qué punto se ha, se ha roto actualmente donde Se acatan las órdenes del secretario general como si fuera alguien eh, enviado por la providencia con una clara evidencia absoluta. Evidentemente estaba, se, estaba eh, firmando su sentencia de muerte política eh, al aceptar este tipo de compromiso con el régimen fascista. El general y ministro del gobierno Gutiérrez Mellado, un personaje oscuro de los servicios secretos, consultó la legalización del PC con los jefes de Estado mayores de las tres ramas del ejército, Marina, Aire y Tierra. Su legalización en abril de 1977, el famoso Sábado Santo Rojo, fue el premio que le otorgaron los fascistas por todas las traiciones pasadas, presentes y futuras. el PC eh, sigamos con, con cuál fue la responsabilidad del PC en esta primera etapa de la res, de la transición. La gran responsabilidad que le correspondió al PC en todo este todo este cambalache que necesitaba necesitando el régimen para comenzar a ampliar su base social. es esa responsabilidad que le que tenía por haber sido el gran partido de la clase trabajadora y un momento, disculpad. tenemos una trucada por eso ho interrumpimos hola buenos días hola salud. salud a todos los que nos están escuchando y en principal a ti por estar dando esta información ¿no? hombre compañero hacía días que no, no oíamos tu voz dime dime Pedro sí, cómo estamos bien. bueno pues que sí todo eso que estás leyendo es muy bien ¿no? como el señor Cal Colón de Cabajá íntimo amigo de, del, del rey que fue también a hablar con Carrillo Luego hablaremos de este señor cuando cuando tratemos de, sí, de los sí. negocios, de, ¿de dónde le sale el dinero a la monarquía? Ya, ya hablaremos de este señor. Exacto, lo que quiero decir que siempre nosotros tenemos que ser capaces de liberalizarnos de la idolatría, ¿no? Porque eso de que unos señores muy habilidoso con la palabra manipularnos y así al cabo creamos que son dioses, eso es lo peor que podemos creer todo Porque ahí es donde nos falta a nosotros nuestra capacitación de personalidad y de enjuiciar todos esos que se meten en el pesebre a comer para distraernos y ahí llevamos 30 años con una dictadura de mucho, porque el Carrillo fue el principal, pero y aquellos que también aprobaron y aceptaron y no lucharon para que la sociedad esta sea, debé de una putocracia, una democracia. Ahí todos tenemos que coger un poquito de honradez con nosotros mismos y no predicar lo que no en el fondo no lo llevamos, es el que todos crezcamos como ciudadanos reales, como personas, como seres humanos. Y no solamente por tener protagonismo en un puesto o en otro y beneficiarme del sudor de todos esos impuestos. Bueno, bueno. me alegro que hayas programas así para que el que quiera intervenir y diga su opinión. Hombre, Los evidentemente. Datos, Venga, salud. Muchas gracias. A ti. bien eh, evidentemente agradecemos la llamada del, del compañero que ha hecho una aportación pues eh, como siempre muy muy acertada y, y que nos sirve para reflexionar también la gente que nos vaya escuchando en torno al, al tema que estamos tratando nos habíamos quedado en, en el papel que eh, jugó el partido comunista de españa la responsabilidad que tuvo por ser el gran partido en esto también hay que decirlo el gran partido de la clase trabajadora y de la lucha antifranquista cuánta gente siempre hablamos de que se ha de salvar a la base a la base del partido a los auténtica gente que se creía en su corazón que estar militando en el pc era luchar por otro mundo mejor cuánta gente no dejó su piel en comisarías eh, del estado de, en, en comisarías fascistas muertos a manos de sus torturadores creyendo que lo que estaban luchando y, y, y sosteniendo el nombre del pc por un por un por, por eso por derrocar a una dictadura tan sangrienta y tan sin razón como la que fue la que tuvimos que soportar durante 30 años aquí en el estado español pues eh, la responsabilidad que tiene la dirección del pc en estos años y sobre todo el, el secretario general que fue santiago carrillo lo tiene porque Durante estos 30 años fue el único partido que puso hombres, que puso mujeres, que puso todo este potencial y todo ese capital humano al servicio de la lucha contra el franquismo. Mientras que gente como el PSOE estuvo 40 años de vacaciones, eso está clarísimo. Nunca se les vio el pelo. Solo cuando hubo que empezar a repartirse eh, el pastel, cuando eh, hubo que empezar a, a, a, a chalanear con, con las migajas que se estaban empezando a repartir, es cuando realmente apareció. Eh, queda por escribir... La oscura historia del PSOE durante los años del franquismo y también las oscuras conexiones con el Ministerio del Interior eh, durante estos años de la transición. ¿Cuánto dinero no recibió el PSOE por parte de sus amigos alemanes, de la socialdemocracia alemana, incluso por parte del propio Estado fascista, para que eh, empezaran a crecer artificialmente y segarle la hierba por debajo de los pies al PC? Esto, esto quedaría para otro programa, incluso para una investigación que todavía no se ha hecho realmente. Bien, lo estábamos diciendo. ¿Cuál fue la, la actitud de la dirección del PC eh, al aceptar en Comité Central estas tres propuestas que le estaba haciendo eh, el gobierno Suárez para que fueran legalizados? Cosa que al final fueron efectivamente legalizados. Eh, solo vamos a ver eh, qué tipo de catadura... Moral estaba utilizando la dirección del PC en estos momentos... ...cuando seis días después de su legalización... ...el Comité Central... ...sin ningún voto en contra lo volvemos a decir... ...acordó que... ...y leemos textualmente... ...en lo sucesivo... ...en los actos del partido... ...al lado de la bandera de este... ...la hoja el martillo... ...figurará la bandera con los colores oficiales del Estado... ...consideramos a la monarquía... ...como un régimen constitucional... ...y democrático... Estamos convencidos de ser a la vez enérgicos y clarividentes defensores de la unidad de lo que es nuestra patria común. Toma castaña. Esta resolución del Comité Central, que fue redactada, atención de puño y letra, por el propio presidente del gobierno, Adolfo Suárez, simbolizó la rendición del PC ante los herederos del franquismo y representó una declaración de guerra al movimiento de masas que estaba en la calle en ese momento luchando. En primer lugar, fue una traición a sus propios militantes. Después vendría el compromiso con los famosos pactos de la Moncloa dirigidos a quebrar la dinámica reivindicativa de los trabajadores en la calle. Y el resultado final pues fue inevitable. La autodestrucción del PC en un tiempo récord. En seis años pasó de ser el partido de masas que fue en estos eh, en los años de la oposición al franquismo, en estos años de principios de la transición, a ser un partido que actualmente hoy es casi extraparlamentario desde entonces esta vida atada a la lealtad constitucional porque este es todo lo que proponga el PC eh, y, y, y bueno, y referentes a nivel de todo el Estado me vengo a referir Pesuc Viu me vengo a referir el Partido Comunista de Andalucía cualquier tipo de PC pero ya el Pesuc en estos momentos también en los años 70 se ligó a esta lealtad constitucional que le supuso en un tiempo de 6 años perder toda influencia social ...quedarse a mínimos en el Parlamento y esa agonía la llevan alargando hasta el día de hoy, que han estado a punto de quedarse como extraparlamentarios... ¿Cuál fue el papel del psoe ya lo hemos dicho eh, hablar más en extenso del psoe de lo que cuál fue su papel de dónde surgió cuáles son sus conexiones directas con la cia cuáles son sus conexiones directas con la con la peor socialdemocracia alemana que venía de hacer una lucha sucia de estado contra eh, contra la república democrática alemana bueno cuál es eh, como es compartido con nada con unos pocos cientos de militantes gracias a dinero ya lo hemos dicho, ¿no? de dónde venía ese dinero, empezó a crecer como la espuma y aprovechar estos errores, estas traiciones del PC para convertirse en el nuevo partido representante, entre comillas, de la clase trabajadora. Pues el servilismo del PSOE puede verse, cuál es el servilismo de, al capital y a la monarquía del PSOE, ya puede verse en noviembre de 1982, en el discurso del dirigente de uno de sus dirigentes, Gregorio Peces Barba, que fue, que fue también uno de los ponentes de la Constitución, por cierto, en la apertura del Parlamento, en el que el PSOE acaba de conseguir una mayoría absoluta, una de las primeras mayorías absolutas que tendría, estas fueron sus palabras. Citamos textualmente para ver cuál es la catadura moral y política también de estos tíos. Monarquía y Parlamento son términos complementarios y su integración en la monarquía parlamentaria produce una estabilidad, un equilibrio y unas posibilidades de progreso difíciles de encontrar en otras formas de Estado. ¡Qué asco! No sé si se puede llegar a ser más hipócrita desde el punto de vista político y ético. Si les hubiera pronunciado el que fuera antiguo presidente de las Cortes de Franco y mentor de Juan Carlos I de Borbón y Borbón, Torcuato, estamos hablando de Torcuato Fernández Miranda, a nadie lo hubieran extrañado. Pero en boca de un miembro destacado del PSOE, un partido que durante la época republicana se había reclamado del antifascismo más militante era algo intolerable esta esta conciliación y este cambalacheo con la monarquía no no era era más propio ya lo hemos dicho de un de un alto dirigente del fascismo que no de un de un dirigente del PSOE pero bueno eh, tampoco estaríamos descubriendo tampoco creo que estemos descubriendo nada simplemente estamos haciendo el recuento histórico de cuál fue el papel ...de las dos fuerzas... ...se supone de partidos de clase... ...en estos momentos de la transición. Y rindiéndose de esta manera... ...no cabía más que esperar... ...a la restauración monárquica. Y dicho esto... ...hablando ya... ...a una vez cerrado... ...cerraremos ya el capítulo... ...de cuál fue el papel... De los, eh, ...de los partidos supuestamente... ...de la izquierda... ...de la izquierda que se volvió monárquica... ...¿vale? Pues ya pasaríamos... ...después de una pausa musical... ...a hablar de... ¿Qué papel juega la monarquía en esta transición? Recordad, estáis escuchando Onda Libre en el 91.4 de la FM de Barcelona. Radio Contrabanda, Radio Libre y Autogestionada. Todos los domingos de 12 a 1 y media en directo. From Gauss. la Bien, pues vamos a hablar sobre el papel de la monarquía. Un tema controvertido donde los haya, un tema tabú por parte de los medios de comunicación oficiales. Eh, ya sabemos lo que le ha pasado a gente como como el jueves, donde no se ha podido el jueves. Ya sabemos incluso de ciertos periodistas que han sido censurados en, eh, en periódicos que no tienen por qué ser eh, muy, muy de izquierda es como es el mundo. Estamos hablando del señor Jesús Cacho, que ha escrito varios artículos sobre la monarquía y han sido directamente censurados también por el señor Pedro Jota. La monarquía es, eh, es algo intocable en este país y supone un un interinaje, un interinaje político que nos eh, pone en una minoría de edad en cuanto a la democracia que no tiene equiparación ni parangón en otra parte de Europa. Todo lo que vamos a hablar está documentado exactamente en dos libros. Uno es el de, propiamente, Jesús Cacho. Eh... El libro se llama El negocio de la libertad. Está está editado por Editorial Acal. Editorial Acal. No, perdón, Editorial Foca. Editorial Foca se llama así El negocio de la libertad de Jesús Cacho. Y el otro es un libro del coronel Martínez Inglés eh, que escribió un que escribió un libro también editado por Editorial Foca. Eh, que se llama 23F 23 de febrero de 1981 El golpe de Tejero Pues eh, se llama 23F, el golpe que nunca existió Todo lo que hablemos ahora Sobre la monarquía, por lo tanto Está editado en libros Que eh, han pasado El registro legal Para ser editados Ya lo digo, por el coronel Amadeo Martínez Inglés Y por el periodista Jesús Cacho Vamos a empezar por situar historiográficamente, históricamente, ¿cuál ha sido la necesidad que ha tenido el capitalismo español de eh, instituciones como la monarquía o luego la dictadura? ¿Por qué lo ha necesitado? La monarquía, junto al clero y al ejército, ha garantizado para el capitalismo español, históricamente, la unidad española. ¿Qué quiere decir la unidad española? No como una nación histórica sentida realmente por los diferentes pueblos de España. Porque el Estado español, la nación española, no existe. Lo vuelvo a repetir. La nación española no existe. Es una construcción jurídico-administrativa que se asienta en el único interés de las burguesías. ...de las oligarquías centrales y las burguesías periféricas... ...en crear un mercado nacional unificado. Un mercado que les sirva para sacar sus mercancías... ...para sacar su producción... ...para que esa, para que su mercado y su producción tengan salida en un mercado. Esto es la unidad española. Un espacio geográfico, unificado que sirva para la realización de la plusvalía y de la explotación de la burguesía y de la oligarquía central, que tiene su mayor sustento en la monarquía, cuando falló la monarquía con la república, en la dictadura directamente. La unidad española siempre ha sido cuestionada por desigualdades territoriales y evidentemente porque esta integración del mercado nunca se ha producido completamente, ya que hemos sido siempre un país subdesarrollado, un país de capitalismo periférico. La monarquía española es la representación máxima de un Estado centralista, dominado por las clases más parasitarias. No es un capitalismo desarrollado y progresista el que tenemos nosotros, no. Es un capitalismo que se sienta en los señoritos terratenientes de la meseta castellana y de los grandes latifundios andaluces, y en la banca, en los financieros, ...que se dedican simplemente a depender de las importaciones que hacen del exterior... ...es decir, ligadas al capital foráneo. Somos un país dependiente con una burguesía parasitaria. Y fue estas clases y a esta monarquía reaccionaria... ...a quienes salió más tarde la oligarquía industrial de la periferia... ...estamos hablando de Cataluña y estamos hablando del País Vasco... ...una clase que llegó tarde a la historia... ...cuando las revoluciones industriales y burguesas ya se habían producido... ...a lo largo de Europa y que prefirió unirse a la reacción madrileña antes que encabezar una revolución democrática. Y estamos hablando de los tiempos de la República. Cuando la República comenzó de ser un cambalache por arriba, un cambalache entre burguesías periféricas y centrales, y el pueblo con las armas en la mano empezó a empujar el proceso hacia una auténtica revolución social, este esta burguesía prefirió traicionar el proceso y alearse, ...con las oligarquías tradicionales... ...y apoyar el golpe de estado de Franco... ...del 18 de julio... ...el centralismo... ...por lo tanto la monarquía representa un centralismo... ...un centralismo que... ...tuvo su continuación en la dictadura... ...y volvió a recaer en la monarquía... ...a partir del año 75... ...cuando el franquismo había entrado en los años 70... ...en una crisis... ...que se convirtió en agonía... ...tras la revolución de los claveles en Portugal... ...la última dictadura de Europa... ...fue la española... ...bueno española, la del estado español... ...con sus instituciones en crisis y una base social cuarteada... ...que se enfrentaba a una oleada de luchas obreras... ...y a un clamor imparable en defensa de las libertades democráticas... ...y a un pujante movimiento nacional en el País Vasco y en Cataluña... ...como ya habíamos dicho. Ante esta situación... ...donde se estaba produciendo una auténtica revolución... ...que amenazaba con desmontar y destruir todo el aparato fascista del Estado... ...las clases dominantes y los poderes franquistas... Tenían que llevar a cabo una reforma para poder sobrevivir y para ello el papel de la monarquía y de la izquierda que se volvió monárquica fue esencial. La, la continuidad del rey al frente del Estado era símbolo y pieza clave del mantenimiento de las viejas estructuras franquistas de poder y garantía de la unidad de la patria de nuevo amenazada. El régimen monárquico español, por tanto, no es un régimen de democracia liberal normal, como puede ser un, una democracia socialdemócrata o de, de liberalismo burgués, como pueden ser las democracias eh, sueca o noruega. No, no, aquí tenemos otro tipo de, de democracia que no surgió de una ruptura democrática con el franquismo, sino que es una especie de engendro, producto de una reforma pactada, ya lo hemos dicho, entre los herederos del franquismo y la dirección de la izquierda oficial española los 25 años transcurridos desde entonces, desde ese pacto entre una izquierda traidora y un franquismo acojonado con lo que se les estaba viniendo encima son 25 años transcurridos desde ese pacto que han permitido al capitalismo español integrarse en Europa y configurarse a partir de un ataque en toda regla a la clase trabajadora con una serie de reformas laborales y de grandes pri privatizaciones y de grandes privatizaciones que han pasado empresas que antes de eran del sector público se han vendido por dos perras a, a, a los grandes capitalistas, a las grandes familias capitalistas de siempre en este país, creando una oligarquía monopolista todavía más consolidada y dejando al Estado con el única con la única función de gestionar, de gestionar al sistema en forma de represión. Pues con un, ha salido un capitalismo con tres grandes características, a partir de esta reforma de la transición y el papel que ha jugado la monarquía. Es un capitalismo con tres grandes características, el que tenemos actualmente. Un capitalismo súper concentrado, alrededor de la gran banca y las multinacionales de servicios. Es un capitalismo imperialista, pero de segunda, volcado a Latinoamérica, siendo vasallo de Estados Unidos. No tuvimos, bueno, el ejemplo más palpable de esta subordinación lo tuvimos con el señor Aznar y lo seguimos teniendo con el actual gobierno, que sigue teniendo tropas en Afganistán. Y la tercera característica es que está unido este capitalismo, esta burguesía, unido como uña y carne al aparato central del Estado, cuyas estructuras de poder, no olvidemos esto, nunca rompieron con el franquismo. <risa> Por lo tanto es un capitalismo débil, un capitalismo que necesita del Estado, del de practicar un capitalismo de Estado para poder sobrevivir y necesita una superconcentración como no necesitan otros capitalismos, otro, otro, otras economías capitalistas más desarrolladas que pueden tranquilamente armonizarse a lo largo de un territorio, des desplegarse y estar integradas perfectamente a través de unas buenas infraestructuras que permitan una, un, una integración económica estable como puede ser el caso de Alemania. Por citar un ejemplo, el caso de Francia. Aquí tenemos aquí el ave bueno, aquí el AB intenta ser el vertebrador de este cierto de este capitalismo débil que tenemos. Ya vemos cómo está siendo las obras del ave. un auténtico fracaso eh, en todos los sentidos. Bueno, es decir, hay un capitalismo débil ante los otros grandes imperialismos, formamos parte de la cadena imperialista, pero ocupando un puesto de segundo lugar. Y esta debilidad, le hemos dicho, le obliga a la máxima centralización económica para poder subsistir. Centralización que se concentra en Madrid concretamente, donde hay una hidrocefalia administrativa, burocrática y económica, y sobre todo alrededor del propio Estado. Y el rey es una pieza insustituible en este entramado, porque no puede haber centralización económica si no hay centralización política. Y la monarquía es el instrumento fundamental y la principal garantía de la unidad española y de la centralización de los diferentes territorios. ¡Ah! Es decir, tenemos una monarquía que es heredera del franquismo Que sirve los intereses de un capitalismo débil en el Estado español Y sirve porque permite esa centralización necesaria para la propia supervivencia del sistema Pero es una monarquía que estamos hablando de los años posteriores a la muerte de Franco En estos años de la transición Es una monarquía que no es aceptada por el pueblo Puede ser aceptada por las direcciones de los partidos oficiales que se han vuelto monárquicos, pero no por el pueblo. ¿Cuándo realmente el rey ganó legitimidad, y ponemos muchas comillas, después del 23-F? Después del 23 de febrero de 1981, con esa invasión del Parlamento, eh, de esa sesión del Parlamento por parte del eh, sargento coronel, como sea taj, eh, Tejero, eh, por Tejero, el rey a las pocas horas salió... ...como garante del sistema democrático... ...ahora nos van a hacer creer... ...que el rey no sabía nada... ...que eso no fue en realidad... ...un... ...algo organizado desde la propia corona... ...para que la propia monarquía... ...ganara una legitimidad que no tenía hasta ese momento... ...y sobre todo sirviera para... ...provocando un ruido de sables... ...rebajar las reformas que se estaban dando en ese momento... ...institucionales... ...y estamos hablando... De reformas como por ejemplo que en ese momento se estaba negociando las autonomías el grado del el grado de libertad y de margen político que podían tener las autonomías todo esto se estaba negociando en el momento en 1981 en el momento de eh, el, del intento de golpe de estado como dijo milán del bosch que sacó los tanques en valencia unos tanques que salieron en plan de desfile sin munición incluso respetando los semáforos y ¿eh? Eso no es un golpe de Estado, porque un golpe de Estado se monta directamente en Madrid y apresando al, al jefe de Estado, que es el rey. Bueno, pues Milán del Bosch que sacó a los, a los tanques en Valencia, le dijo a, a Inglés, que ya lo hemos dicho, es este hombre que escribió el libro, Amadeo Martínez Inglés, que escribió el libro El golpe que nunca existió, de Editorial Foca. El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar el proceso que se le escapaba de las manos... Y en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó, está hablando Milán del Bosch, actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de armada, que era el brazo derecho del rey. Es decir, el rey tuvo una responsabilidad directa en el 23F, lo sabía y lo orquestó simplemente para salir reforzado, su figura, y que fuera aceptado como una figura indispensable en la democracia española. ¿Cuál es verdaderamente el papel que a nivel institucional está jugando el rey? Pues esto después de la pausa musical. Recordad, estáis escuchando Onda Libre en el 91.4 de la FM de Barcelona. Tenéis un número de teléfono para llamar en directo, que es el 93 1773 66 933-1773-66. One hundred... Pues comenzamos la parte animada. Eh, lo habíamos dicho cuál es el, el papel a uh, que juega en todo el sistema capitalista español la monarquía como necesidad de centralización ante una debilidad estructural del capital, a uh, centralización eh, en torno al Estado y el Estado a su vez otra vez centralizado en torno a la figura del rey. Hemos visto de dónde sale su legitimidad en una operación orquestada desde la misma Casa Real, desde la misma Corona, en connivencia con el Ejército. Eh, las palabras de Milán del Bosch son reveladoras al cien eh, por Y ahora vamos a hablar pues de uno de los temas controvertidos del libro de Jesús Cacho, El negocio de la libertad. Y es un libro donde Cacho se explaya sobre los negocios del rey. Una monarquía que en el año 70 llegó con lo opuesto, ocupa hoy el lugar 115 en cuanto a fortunas europeas. ¿Eh? Como dice Cacho, el asunto más espinoso de la historia de la monarquía española es el dinero del rey. En su libro de 650, 650 páginas, Cacho relata los negocios del rey ...con las potencias petroleras árabes. Mediante el abogado Manuel Prado y Colón de Carvajal... ...perteneciente a la más rancia aristocracia española de toda la vida... ...Juan Carlos cobra y sigue cobrando una comisión por el petróleo... ...adquirido por, esta, por España, por el Estado español... ...o pide préstamos que nunca paga. Estamos hablando de que por cada transacción petrolífera... ...que el Estado español hace directamente con las monarquías árabes... ...la monarquía pide un 2% para ella. Se lo embochaca directamente en su en sus bolsillos reales. ¿Mm? Nada más ocupar Juan Carlos I el trono de la muerte del dictador del dictador Manuel Prado, este hombre de confianza del rey, se dedicó a remitir varias misivas reales a otros tantos monarcas reinantes, especialmente del mundo árabe, para pedirles dinero en nombre del rey de España. Según Cacho, la monarquía saudí respondió favorablemente con la concesión de un crédito por 100 millones de dólares. Y la misma cantidad la dio la empresa kuwaití Kyo, Torres Kyo. ¿eh? ¿Os acordáis de Javier de la Rosa, con las Torres Kyo y el gran Tibidabo, que se dedicó a estafar a estos a estos árabes? Bueno, los pagos se justificaron en Kuwait por la necesidad de que, durante la llamada tormenta del desierto, estamos hablando de la Primera Guerra de Irak, la aviación estadounidense pudiera disponer a su antojo de las bases aéreas españolas de Rota y Torrejón, para lo que era preciso untar, y aquí ponemos comillas, a los políticos. Es decir, estas monarquías saudíes, estas monarquías árabes, estaban pagándole un dinero al rey porque esperaban que este dinero fuera para dar a unos políticos que tenían que permitir que los aviones del imperialismo norteamericano repostaran en las bases de la península para poder... Atacar hasta Irak. Vamos a seguir tratando, a, bueno, vamos a seguir citando el libro de Jesús Cacho, Pero ya en cuanto a otro tema, seguimos hablando de eh, la fortuna de la familia real española, que ese es posiblemente uno de los secretos mejor guardados en nuestro país desde la llegada de la democracia. Y vamos a citar a otra fuente que es la revista británica Eurobusiness, que publicó hace cinco años que Juan Carlos I tenía un patrimonio estimado de 1.790 millones de euros. 1.790 millones de euros. Tenemos una llamada. Hola, buenas. Hola. Salud. Salud, Salud, Salud compañero. Dígame. Que te digo una cosa. A mí no me trata de usted. Ah, bueno, bueno. Dime, dime. Es por, por costumbre. <risa> ¿Por costumbre? A tu compañero, a un camarada o compañero se le trata de usted. Al menos a mí no me gusta. Bueno, Eh, me está cantando el programa que estás haciendo. Lo que decías antes de los partidos políticos, la dictación y la traición del Partido Comunista de España, uh -huh. yo personalmente no, pues, no me fío de ningún partido, ni comunista ni, ni socialista de ninguna estirpe. Uh -huh. Pero bueno, mmm, vamos a ver, si tienen que haber partidos, entre comillas, si los tienen que haber, pues que sean de otra manera y, y que no sean pues bueno, lo, lo que se representan hoy, hoy en día pero bueno, nos metieron una monarquía con calzador a los pueblos ibéricos, a los pueblos de España o a la nación española, como quieran decir lo que quieran hay hay gente pues que se lo saca todo todo, todo, todo lo que dicen los más medias de, de televisión, radio y prensa se lo sacan todo y no, no leen entre comillas no se preocupan y entonces para esa gente pa esas personas, mujeres y hombres, va bien. No quiere decir que ni tú ni yo seamos más listos, al menos intentamos de ser críticos y estar ahí en la brecha y tener información y hacer denuncias uh -huh. y mojarnos el culo y sobre todo ir aprendiendo eh, ir aprendiendo de la historia. Uh -huh. Volver para atrás de la historia, como has hecho tú desde el principio, has hecho un, una recopilación, algo, y ahora cada vez vas, av vas avanzando más y vas haciendo una denuncia, que al fin y al cabo tú lo que estás cogiendo es, estás de libros, de declaraciones, de periódicos y todo, y lo estás plasmando sí, lo sí, está no. por antena. Es, eh. es que es, imp es importante también, porque no, no, evidentemente es, se están es, tratando es, es unos temas que... Es importantísimo. Yo mucha gente cuando hablo... Hay que hablo... hacer referencia explícita a de dónde se saca, ¿eh? porque no lo estamos diciendo nosotros si no nos basamos en algo no objetivo. Exactamente, tú no nada. Mira, yo a veces en conversaciones digo, no, no, es que a mí me gusta ese volver, pasar, pues yo qué sé, volver, pasar en España de los años setenta. Uh -huh. Joder, pues estamos en los mil ocho, te va la olla me dice te va la olla? Porque en 1970 la gente tenía conciencia Había un pueblo, una clase obrera que tenía conciencia Y hoy en día ya la conciencia ya está No es que no la tengan la gente, sí que la tienen Lo que pasa es que ya se han creído esa, esa es la gran mentira Que ya se han creído que al decir, entre comillas Que hay libertades públicas, hay libertades democráticas Pues que todo ya está hecho Y es uh -huh. mentira Es mentira que por eso en estos 20 años a 10 años, el mundo laboral ha ido como abajo. Han hecho oficiales las ETTs, las ETTs ya están largas, allá. al fin y al cabo que es una ETT, un intermediario más, no tenemos bastante con un patrón y el capital, ¿eh? y, y ahora de encima nos meten una ETTs, nos ponen una ETTs y encima las legaliza, que la administración, el Estado las legaliza. Entonces la gente pues se lo va comiendo todo. Hmm. Al mismo tiempo era para decir un poquito la mía Al mismo tiempo más que nada Que quede claro que es para saludarte He visto por una voz que no es la tuya Que tienes hoy ayuda Me <risa> gusta mucho que estés ahí con ayuda <risa> Y no estés solito no, luego, luego, luego volverá a salir esta voz porque porque quiero anunciar una, una novedad, bueno, que ya llevamos varios días haciendo, que es el collage este. Sí, ya lo sé, ya, ah. ya, ya lo escucho. Y a veces cuando, por lo que sea, como hoy, que estoy aquí con la bicicleta, la estoy le estoy sacando brillo al cromo, <risa> y no de eso, luego lo escucho, muchas veces te escucho indiferido. Ah, perfecto. Hay programas que para mí, en general, ¿eh? desde pica, bronca y a contrabanda, digamos... ...que dejan sustancia y te abre la conciencia un poquito... ...en general, ¿eh? Perfecto. No, no, muchísimas gracias. Se, se, seguramente habrá otro, unos mejores que otros, pero bueno... Ya, bueno... Eso seguro. que hiciste, aquellas denuncias... ...que al fin y al cabo fue lo que pasó de... ...de, de allí, de Extremadura... Ah, lo de, Baja, lo de Badajoz. ...que por cierto, tengo pendiente de un domingo a recoger... Eh, La recopilación aquella a pa pasarla a una gente determinada Ah, sí, sí, perfecto, ya sabes Esto está Pero, abierto incluso por, por internet Nos podemos poner en contacto y yo te lo doy Ya está ya yo, está colgado es, desde hace días esto en internet Es que ¿eh? no tengo, no tengo mm. <risa> <risa> mm, Siempre no tenés... se conoce a alguien Que es cerebrito en estas cosas no, Bueno, no, yo, yo compañero Bueno, como quieras, como más que quieras, nada no hay es problema. para saludarte Darte ánimos A ti y a las, y a las colaboraciones Que tienes al lado de <risa> vale. Bueno eh, Muchas gracias. compañeros. Salud. Hasta la próxima, salud. salud, salud. Bueno, brevemente porque sí que es cierto que tenemos que dar paso a la colaboración de hoy, eh, que es el collage eh, que llevamos ya varias semanas radiando y además se nos está acabando ya el tiempo, son cinco minutitos. Bueno, pues eh, es lo que hemos comentado con el compañero que ha llamado, hay que hacer referencia muy clara a la información, una información que está ahí, que simplemente hay que ir a consultarla, sacarla de dónde está, de dónde está acumulando polvo y bueno y radiarla. Eh, la revista Eurobusiness eh, publicó hace cinco años que Juan Carlos I de Borbón y Borbón tenía un patrimonio estimado de 1.790 millones de euros. Eh, el periódico inglés The Times, eh, que cuestionaba el oscurantismo en torno a la monarquía española después de, de la polémica por el jueves, ¿vale? con la sent con sentencia firme en contra de, de esas viñetas, eh, pues esta revista Times... Eh, aludía a la cuestión financiera que nos cuesta a cada español la monarquía. Y cito textualmente, el rey le cuesta a cada español 18 céntimos de euro. Y lo ponía en contraposición, le, le debe costar pues al año o al día. Oh, madre, al día sería la hostia. No, es que me están preguntando aquí si sería el día. No, no, el rey le cuesta 18 céntimos de euro al año. Pero bueno, son 18 euros a despartir entre todo el mundo, ¿vale? Seguiremos dando cifras oficiales, ¿eh? Y añadía, la reina de Gran Bretaña nos cuesta más, pero sabemos a dónde va. Bueno, nosotros también lo sabemos. Eh, va a Mallorca de veraneo, viajes oficiales, cogiendo yates... Lo único que lo, que lo idealizan yo, yo, yo creo que yo y más gente Hemos visto eh, fotos oficiales Pero oficiales, ¿eh? O sea, quiere decir, acompañando textos eh, Yo qué sé eh, O sea, fotos oficiales del rey eh, Pues no en el típico En el típico pusataqueta, una chaqueta Y craguada y una corbata, no, no Directamente como patrón de un barco Con unas gafas de sol O sea, eso es impresentable Bueno, es bastante lastimero Las únicas cifras oficiales sobre el coste de la monarquía española son las que recogen los presupuestos generales del Estado. Desde el primer año completo de don Juan Carlos I al frente de la jefastura del Estado en 1976. Es la primera partida de gastos que tenemos destinados a la Casa Real. Una partida de gastos que ha ido creciendo desde el año 76 justo el doble el doble que la inflación. Cuando aquí a duras penas en los convenios viene recogido que los salarios ajusten a las subidas del IPC, pues a él matemáticamente cada año se le sube el doble del IPC. En 2007 la cantidad asignada para gastos a la monarquía en los presupuestos generales del Estado se situó en 8,28 millones de euros. Esto es la partida recogida en los presupuestos generales del Estado, un 3% más que en el ejercicio anterior. Pero el coste global, porque no solo aporta dinero a la monarquía el, los presupuestos generales del Estado, sino diferentes ministerios, el ¿eh? Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, también una parte del dinero que reciben esos ministerios va a parar a la monarquía, ¿eh? al, al, al mantenimiento de la Casa Real. El coste global estimado de lo que nos cuesta esta monarquía es de 25 millones anuales. La diferencia que escapa al presupuesto oficial procedería de estos 8,28 millones por sede de partidas distribuidas entre otros ministerios. La única cifra que aparece individualizada en cuanto a ministerio es de 5,8 millones de euros para el Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Administraciones Públicas, que destina 5,8 millones de euros a pagar a 130 funcionarios al servicio de la Jefatura del Estado. O sea, 5,8 millones a repartir entre 130 tíos. Imagínate los sueldazos que se deben pegar al mes. En lo demás, en las demás partidas, resulta prácticamente imposible conocer los costes extraordinarios que tiene la Casa Real. Vamos a añadir un poquito más de, de leña al fuego sobre el tema de la monarquía y lo habíamos dicho ¿eh? en tres minutitos lo vamos a hacer breve ya hemos dicho de dónde sale la fortuna aparte bueno evidentemente de las fincas que son propiedad del Estado pero que están en usufructo para la monarquía eh, son varias fincas tan eh, pues a ver podemos hablar de bastantes ¿eh? no, no entraríamos todo el mundo conoce por ejemplo en, en Mallorca el Palacio de Miravet la zarzuela que ha sido ampliada varias veces hasta tener una extensión el doble el doble de extensión de la que tuvo cuando cuando al 76 llegó la monarquía a, como jefe de Estado Reformas que se han ido pagando con dinero público, evidentemente. El palacio que tiene... El pisito que tiene el príncipe Felipe y su nueva esposa, la infanta esta... La princesa Leticia, bueno, etcétera, etcétera. Aparte de todo este patrimonio, pues bueno, vemos que sale ya de este 2% que le cobra a todas las transacciones del petróleo con monarquías árabes. Y... Eh... Eh, bueno, y... Y estos presupuestos generales del Estado que destinan unos 25 millones de euros en global al año para, para gastos de la Casa Real. En el libro de Cacho, volvemos a Jesús Cacho, eh, en el libro suyo que ya hemos dicho editado por la editorial Foca, volvemos a decir el nombre El negocio de la libertad de Jesús Cacho. En él tiene la certeza de que el rey también estuvo enterado del terrorismo de Estado de los Galles. Ya lo hemos dicho. El coronel Amadeo Martínez Inglés con datos de la época, con declaraciones de, de protagonistas del 23F, habla, señala la directa el directo conocimiento y la directa connivencia de la monarquía en el golpe de Estado, en el intento de golpe de Estado el 23F para que saliera reforzada. Pero también en el GAL. También conocía el GAL. Y Cachocita directamente citamos directamente. Mucho se especulado con la eventualidad de que el monarca estuviera al corriente de las acciones de los GAL. A tenor de las declaraciones del antiguo Ministerio de Defensa Narcís Serra, que fue alcalde de Barcelona durante unos años, en el juicio por el secuestro de Segundo Marey, es la JUGEM, que es la Junta de Jefes de Estado Mayor, la que, al hilo del asesinato del capitán Martín Barrios, por Euskadi Tascastasuna, por ETA, pide intervenir directamente contra ETA. Es decir, la Junta de Jefes de Estado Mayor, que es eh, el organismo máximo del ejército. Esa cadena, debe necesar, esa cadena de mando, esa cadena de mando que estaba pidiendo una intervención directa contra ETA, por los medios que fueran, ¿eh? incluso aplicando terrorismo de Estado. Esa cadena de mando debe necesariamente informar al rey de la situación, porque el rey es el jefe de la JUGEM, la máxima autoridad, el último escalón de la línea de mando. Y el último escalón de la línea de mando, ¿cómo no va a a poner en información de que ha pedido eso al gobierno, de que ha pedido una intervención directa de ETA al gobierno. Una intervención directa en contra de ETA. El conocimiento por lo menos queda apuntado, el conocimiento de Los Gal por parte de la monarquía. Bien. Íbamos a hablar sobre íbamos a acabar hablando sobre los líos de faldas del rey con famosas vedettes. No sé si nos va a dar tiempo porque faltan Faltan cuatro minutos. Sí, podemos hablar del tema este de los líos de faldas de la monarquía. Lo digo para para acabar de hacernos un cuadro de qué tipo de monarquía tenemos en este país. Este mismo capítulo, en un capítulo del mismo libro de Jesús Cacho, en un capítulo que llama Los amigos de la desmesura, Cacho revela detalles de los líos de faldas del monarca. Asunto que ha circulado de boca en boca, pero nunca revelado gracias al pacto de silencio de la prensa española. Abrimos, eh, citamos directamente, parece que la relación de amistad con una famosa vedette del espectáculo y de la televisión comenzó a finales de los 70 y siguió viva hasta un buen día, un mes de junio de 1994, cuando la bella, hablamos de la vedette, no del monarca, cuando la bella supo, con frases amables, que la historia había terminado. Jesús Cacho cuenta que el artista empezó a presionar, empezó a, pre a chantajear al Estado y a la monarquía con el soporte de cierto material que ella misma había hecho grabar con motivo de la última visita recibida en su chalet, la última visita del monarca. La preocupación esencial residía en ciertas frases contenidas en una grabación en Poder de la Bella relativas a los sucesos del golpe de estado del 23F. Es decir, el rey, el monarca, iba a visitarla al chalet y ella había puesto micros en el chalet para recoger las conversaciones. Tonta no era, nunca se sabía lo que podía pasar y lo que le podía servir. Bueno, pues lo rentabiliza muy bien porque se encargó al ubicuo Manuel Prado y Colón de Carvajal, ya lo habíamos visto los negocios con las monarquías saudíes, para que eh, se instalara en la casa de la Vedette una caja fuerte en la cual se acordó guardar un maletín con todo el material, fotografías y grabaciones de audio y de vídeo. Y una vez al mes se abría la caja fuerte, se comprobaba que el material seguía en el maletín, se volvía a cerrar... Y Prado hacía entrega a la señora de un sobre cerrado con el estipendio mensual. Unas fuentes dicen que un millón de pesetas y otras que bastante más. Este negocio duró a lo largo de 1995 y parte de 1996. cuando se cortó el grifo? Cuando llegó a la presidencia José María Aznar, quien pidió la relación de gastos reservados de presidencia y ordenó cerrar el grifo. Lo que provocó el enfado de la vedette que exigió entonces un aumento de la asignación hasta los 2 millones mensuales, para seguir siendo discreta. Promesa que sólo cumplió en parte, puesto que una noche acudió a una comisaría de policía para presentar una denuncia por supuestas amenazas de muerte. I amb això acabem el trapidan i bastant esgotador per altra part per l'altra banda que ha sigut avui al programa. Jo creia que el rei. Jo creia que el rei era sencilló. Sí, es campechano, un nombre campechano. Sencillo, con los nietos, sí, jo nietos. Però no, ja sí. se sabe. Bueno, me presento yo misma. Sí, espera que fa la presentació. Doncs això, eh, portem dues setmanes posant un collage i dient que és una col·laboració que tenim aquí al programa. A... Que, que vam encetar dos això des de fa dues setmanes a, utilitzant els deu últims minuts i comptem avui amb la inestrimable i agraïda presència de la persona que s'encarrega de fer-nos aquest collage que ens explicarà una mica què és aquesta idea del col·legis i què, què vol ser eh... Molt bon dia eh? Buenos días Yo soy la realizadora y productora de ese pequeño espacio pseudo que hay al final de On La Libre últimamente el espacio se llama eh, Las Muñecas Rusas. Le has puesto ya título, Las Muñecas sí. Rusas. Ella. Yo le nombre? llamaba Collage. Sí, bien, pues no. Pues ahora no. A ver. Ahora, bueno, eh, primero, después de su... Es como la, la tele que hacen el programa piloto. Uh -huh. Y depende cómo va, pues anula. O pues primero era Collage, pero luego... buscaron un nombre con más gancho y <risa> Las Muñecas Rusas. Y se trata de unos Collage, eh, escogiendo un tema. Eh, esta semana eh, sería... Eh, la religión católica y cómo afecta eso en nuestra declaración de hacienda y, y se trata de ir cogiendo trozos de la vida cotidiana o, o no cotidiana y hacer un, un potipoti que vosotros mismos podéis interpretar. Y nada, las muñecas rusas. Y que me ha sorprendido mucho esto de del rei, el nostre monarca. Espero que us guste, no? No, no sé dir això normalment. Bueno, o que us haga sí, sí. reflexionar o us pues. remueva les tripes, també, perquè hi cada cosa. Bé, doncs nosaltres molt contents d'això, de, de, de tenir aquesta col·laboració de, de, de les muñeques russes, que són els nostres deu últims minuts on nosaltres callem i deixem que parli la realitat. Fins la setmana que ve, ens això ens acomiadem. Salut que us ho passeu bé i que torneu a escoltar on de libre aquest gran programa a Contrabanda FM 91.4 i a internet a Contrabanda.es oh. Esto es el inicio de las muñecas rusas Una caja de sorpresas que se abre y se cierra En Onda Libre, las muñecas rusas Música Près de mon lit Mais un jour mon polichilet En un grand garçon s'est changé Il m'a dit Vous êtes bien celles Que je veux aimer C'était le prince charmant Dont je rêvais quand j'étais enfant Il m'a prise dans ses bras analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. Vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. El reciente acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede... ...ha producido un cambio en el modelo de financiación de la Iglesia Católica en España. Este nuevo modelo suprime las ayudas directas del Estado y lo sustituye por un incremento en la asignación tributaria que pasa del 0,5% al 0,7%. De esta forma, la financiación de la Iglesia queda en manos de los católicos y de los que deseen apoyar su labor, marcando la casilla correspondiente en su declaración de la renta y a través de aportaciones directas. La labor de la Iglesia se extiende más allá de su misión pastoral aportando una incalculable contribución humanitaria y asistencial a la sociedad. Ante esta nueva situación, es fundamental el compromiso de todos los católicos en el sostenimiento económico de la Iglesia. No es sencillamente quitarle a una persona los dolores que traigo la enfermedad en esta vida, es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial extraterrestre. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de la, una confederación intergaláctica. ¿De Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación orión de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antártelán. Entonces yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, y a que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de cristo en israel lo que pasa esencialmente es, los que ahora viven fueron los que negaron a cristo en israel los que viven aquí en españa son llamados por su fe por eso vienen entonces yo vine aquí yo le marco la frente esta señal que yo le marque la frente cuando venga el arrebatamiento a esas personas se le pondrá una cruz plateada Entonces, la nave, cuando se pongan arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un emplatío blante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Entonces, me está, usted o quiere decir que, por ejemplo, un Jesucristo es Esta es terrestre es un metro, pero ya no vive en la Tierra. Crítica a quien tenga que crítica. Sí, a, a que que ¿Qué quieres decir de la Conferencia ¿De ¿Qué quiere decir? Pues mira, en principio yo no, estés, no, yo no sé esta gente a lo largo de la historia si se habrán masturbado o no, pero pasan mentales, que llevan unas cuantas, ¿Por ¿vale? Porque... ¿Por qué? Porque no puede ser que se contradigan y que sean tan hipro, hipócritas como son, porque a mí me mandaron un comunicado en su día diciendo que mi actitud eh, no se consideraba, no no era, consider, se podía considerar eh, apole, apología a los, mal, a los, los malos mal tratos. tratos hacia la mujer y que tan culpable era yo como Telecinco y la productora. Por permitir esos supuestos malos tratos. Entendido, ¿y que ahora eh, eh, el, el portapalos este me va y me va me va Oye, y... Oye, venga, un respeto, no, no, el portavoz. El portavoz, este es un portapalos, eso no. es lo que es. Y no, que me da lo mismo. Pero tienes la es razón por cómo dices las cosas. lo que no por es por esa, la, ser es que a mí me quisiesen crucificar como a su Mesías si a mi niña la pusieran de María Magdalena y ahora estos mamones digan que, que los malos tratos no son una causa suficiente como para conceder la nulidad matrimonial. Me cago en la conferencia, Reprobación. ¿Sí? No. Eso, eso, reprobación. La... total por las formas. Sí. El alma de Luis Mazacanes ¿Y de dónde viene usted? ¿Del mundo? Yo no diría tanto de a cosa De la provincia de Albacete Vengo porque el apocalipsis me ha pillado ¿Tan pronto? No me diga A mí es que me ha ahorrado enseguida eh, Sería que estaba flojo eh, Falta de vitaminas O el mismo alcohol que me gusta una gotica ¿Y usted quién es? Yo soy San Pedro ¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo No, no, no, no cruce todavía Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida Pues sí, señor Yo se lo cuento todo Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros ¡El apocalipsis! Y, y, ¡El apocalipsis! Y, y, y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo Pues me dejé llevar Y eso es todo Puedo pasar ahora Antes tiene que decirme Si ha sido bueno o no En la otra vida Yo bueno Un lado bendita Bebía por lo que beben todos los pobres Ya sabéis Pues por la injusticia Por la incomprensión Por la propia mujer de uno Pero yo no he hecho daño a nadie eh, Entonces venga para acá Y me cuentan con detalles de lo del apocalipsis, que no lo tengo yo del todo claro. Si bien es verdad que los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos, también es cierto que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana. promoción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla... Educación para la ciudadanía, que lesiona el derecho de los padres y de la escuela en colaboración con ellos a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer a una organización terrorista ni puede tenerla como interlocutor político aunque hayan sido emitidas legítimamente, no son indiscutibles. Deben ser acatadas y respetadas, pero pueden ser modificadas y cambiadas, sobre todo cuando son injustas. Una de las frases que más me impresionan del Evangelio son aquellas que dijo Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Si Jesucristo no hubiera hecho milagros, si no hubiera caminado sobre las aguas, si no hubiera resucitado a los muertos, si no hubiera curado a los leprosos, si no hubiera dado la vista a los ciegos, yo todavía creería que es el Hijo de Dios nada más por esas palabras, venid a mí todos. ¿Quién puede decir eso? Si muchas veces el amor no nos alcanza ni para los vecinos, ni para los mismos que están en nuestra casa. Y el amor de Dios es un amor inmenso. Venid a mí todos. No dice, vengan a mí los ricos. Vengan a mí los famosos, los poderosos. No dice ni siquiera, vengan a mí los santos. Vengan a mí todos. Los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. Por la separación iglesia y Estado, los intentos de las confesiones religiosas de imponer su moral, su moral a todos los ciudadanos se han hecho últimamente muy patentes, pero no son ninguna novedad. Las organizaciones religiosas tienen derecho a expresarse y a intentar convencer, pero de ningún modo a imponer sus criterios a recibir trato de favor por parte del Estado... ...ni el Estado puede seguir las pautas que ella visten... ...en una democracia quien deciden son los ciudadanos... ...somos los ciudadanos... ...las confesiones religiosas reciben unas ayuda económicas del Estado... ...inafectable en cualquier democracia... ...y más en un Estado que se proclama a confesional... ...al menos a eso dice la Constitución... ...este trato discriminatorio incompatible con un sistema en el que la igualdad de los ciudadanos ante la ley sea un derecho fundamental, lejos de eliminarse, se ha asentado en los últimos tiempos con la inclusión en la declaración de la renta de una opción que quita dinero público para asignarlo a la Iglesia. La solución no está evidentemente en extender este asalto otorgando los mismos privilegios a otras confesiones religiosas, ...sino en eliminar cualquier trato de favor. Aquí se cierra la última caja de las muñecas rusas. Hasta la semana que viene... ...y muchas gracias por venir.